Sí, sí. caballero? Caballero. Esto si quiero salir a la Tengo que que se de venir Porque no puede venir ni puede fumar ella la descarga Later. El que hace la mano. Ah, ella viene también? No, hoy no, no, ah. porque viene, tenemos la conectada. ¿Y, y estos son los patés, ¿no? Y estos son sí. los ¿Eh? patés, pates. Ya con, con todo. ¿Sí, no? sí. Ah, pro, pro, eh. Y ya verás tú cuando lo pruebas tú. Mira que me ha reído los patés. Ah, estos es son Bueno, pero a ver, esto es rico. Mira, este disco, este disco, Dios. Si sí, lo escuché. Bueno, yo de, de Harvard. Eso, bueno, sí, está bien. Bien. ¿Qué? ¿Qué, que ¿Tú? ¿Bien? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? qué música más buena. ¿sí? Eh. bien, verte. ¿Me verte. No, no, que, no, estoy bien. Eso ya. no, estoy bien, estoy bien. A el no, no, no, no, no, no, no, no, no, Y sitio sí que así, ¿Y el clavijero después lo compra? No, el clavijero se compra, bueno. Se compra y se pone. Sí, hay que tener... Esto normalmente es universal. Yo es que una vez reparé una guitarra que me regalaron. Ajá. Una buena guitarra. Y todo porque se les pegó. Entonces vi como era por dentro. Eran cuñitas de madera. que van así rodeando toda la, la tapa que sí. por atrás. Peones se llama, sí. Yo no sé, o sea, son unas cuñitas, sí, sí, ¿no? sí, Entonces sí. Se va pegando, entonces yo lo pegué, pero no sé, yo lo pegué con cola de conejo. Yo no sé si debe ser con un pegamento especial sí. o algo para eso. Cola de conejo es muy buena. ¿Es buena? Para esto, claro. Bueno, no todos la usan. Hay también otra cola que no... que es también de animal, pero no es de cola. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, cola, de cola de caliente. Bueno, pero con la cola de conejo es muy buena. De conejo, sí, pero con cola vegana, no. Sí, bueno, PBA de antes no, pero ahora hay. Sí. hay yo... cola blanca. cola blanca capintero, sí. No, bien. no, no blanca, es amarillenta. Ah, es sí. muy buena, ahora hay. Pero claro, la tapa armónica. Está quedando genial la guitarra, vaya. Gracias. Pero aquí hay guitarras que hacen todas con con PVA. Sí, y tú no, esto no va a ser con tradicional, ¿no? Bueno, no, yo la tapa armónica, que es lo más importante para el sonido, la hago con cola Qué caliente. Es perfecta. Bueno, pero perfecta no es porque no hay, buen, no hay luz. Eh, no, tiene hay muchos perfecta. fallos. No mucho veo perfecta, dice que no está perfecta. Está sí. perfecta la guitarra. Esa la hizo él, ¿eh? Sí, ya lo sé, lo has dicho, sí. Y sí, sí, sí. Sí. O sea, no, aquí tengo bien, ¿no? tengo mi mi, mi firma. Tu ¿Tú, sello. Tú ah, el yo el Bueno, para no interrumpir. No, no. ¿qué está? tocaba, yo no yo no, no estaba, no estudié nunca. Yo sí no de sí. de la tocaba tocaba. Sí, mi padre tocaba, entonces los primeros acordes cogí y sí. ¿Y aquí donde ha puesto? No, no lo sé, aquí es que no, no, toco en la calle mucho, entonces tengo mucho tiempo para tocar. Para ¿no? Sí, antes trabajaba más cosas, entonces nunca hay tiempo. Ahora tres años que estoy tocando cada día, por lo menos dos horas. Entonces... Eso... Pero ahora no estarás tocando con el frío este que hace, ¿no? No, no hay a tocar. no Tocan ¿Eh? Sí, por por la mañana no, por la mañana no, es demasiado frío. frío cero grado. Sí, y más. Va a mejor el uso, pero. El, el genil estaba congelado. Cuando estás en Chile? Sí. No todavía hay hielo. Ahora cuando nos encontramos con Raúl, todavía queda ¿Sí? hielo ahí en el genil. Por la mañana. No es hay... normal aquí no. Con 0 grados, con cal, te, claro, te tienen que doler los dedos cuando estás una hora ahí. Duele ya con 2, con 3, con 5 también. Pero bueno, se, agu se aguanta. Bueno, aquí la temperatura no suele ser para fría, así que no te puede tocar. Sí, claro, al sol también. Ya a partir de domingo, mañana, sube el cielo. Ah, sí. Bien. Oye, Susana, ¿qué qué qué oído de El de También está el rector de sonido, que se, tiene, que se mezcla, el hace la mezcla que hace todo, o sea, que en realidad, que aunque dijeron que era yo, el día de la entrega del premio, que hemos visto, a ese hablado, y, hablamos de país, y todo... sí, yo me pido tú, ahí, hablando, sí, y los diarios sí, a sí, los diarios uh, a nosotros, así, y qué le dieron, de estímulo de... Nada, es una... Es un reconocimiento moral, y se ha acabado, sí, Ya tengo la lista que ha visto la chica. Ah, te la mandó? No, ella no. Me la mandó una urna que tiene un amigo que trabaja. Ah, ah, que será algún técnico que directamente lo confiere. Sí, la... Un técnico que trabaja ahí, me tiene acceso. Y dice, que dice que es lástima que no lo dijiste antes, porque si me lo dices ayer, le digo, le voy a dar completa la grabación. Y no solo ellos, Ellos quieren decir, mira, eso sí lo tiene es de minutos, un minuto y diez segundos. Bien, bien, y se lo he votado a uno. ¿La voy a llevarte la madre? Claro. tú no lo viste, ¿no? Yo no lo yo, no ¿dónde estaba? Yo sé No lo vi Pues mira, que eso funciona porque hay gente que ha dicho a te oye, fulano, la televisión, oye, Claro Y a mí también me han dicho, oye, que he visto el taller tuyo, como lo he no así que lo digo. que me había visto en el taller, una entrevista, no lo que puedo. A mí me pasó un día, yo trabajé aquí a la farmacia del pueblo y me dijo el farmacéutico, anda, que tú trabajas en Garazú, que te he visto en la tele, y era por no sé qué rollo de... la funciona, televisión ¿no? había entrado en el estudio, que... y ah pues... Funciona, funciona. la sí, sí, todo el mundo, funciona, el, el informe de Garazú sí que es verdad que lo ve mucha gente, es verdad, ¿eh? así que está bien, eso está bueno, voy a seguir con cosas. curso. Y has traído una cosa de la vida típica de Valencia, qué? Mi tatesta es que mi hermana Vanessa, la que entra en la serie, como no encuentra trabajo por ningún lado, se ha ido la cabeza y está vendiendo con otro amigo partes vegetales y campanas no particulares. ¿Y está vendiendo? se enamoren de ella y le digan, oye, ¿qué quédate, claro. ojalá, pero es difícil porque ya todos sus compañeros que llegaron antes que ella ya lo un pedido para él. estaba bien borracho y todo porque era alcohólico y murdio Se fue acostumbrado a estar bueno, borracho, ¿eh? de ahí de liga, de liga Entonces eh, él sabía hasta borracho cortaba, para ese día se le fue y se cortó y siguió como si nada, se tapó ahí y siguió cortando. Pero igual es, vino, ¿eh? Pero igual corta, es, es la manera de cortarlo, ¿no? Así. No, no, no, lo que que como dice tradicional, como dices, tradicional, mujer, tradicional. Claro, la mano delante para coger el jamón y con la otra ah la vale vale pero así va va ser... está cogiendo por gente aquí. gente que ah. hace con un tenedor y Raúl coge adelante y da hacia, hacia la mano Sí. hay gente que lo hace con un tenedor pincha con el tenedor y es así se la pues ya es el colmo de ser fino, <risa> ese ya es el colmo de ser un bueno Susana y cómo está la familia allá? En... están todos muy bien Juan ¿No? muy, muy bien. bien la verdad que bien muy bien y también estoy viendo a la hermana de Raúl encantada ¿Cómo se salte o sea, desde que no estuvo en la visita? ¿Se trae un qué? Esa tele ¡wow! ¿Me habéis pedido que hable tele? Cuarenta eh, No, pero es típico pulgado ¿no? no sabes qué tío Yo solo sé que soy una cegata Y desde ahí lo veo todo súper bien ¡Qué maravilla! Sí, porque es que al... A nuestro cuñado Te la regalaron, ¿no? Claro, porque a él le viene el dinero De retinero, no ser sé histórico No se lo que Le quiero una revisión Pero luego cuando países. esto Os lleváis a bien? ¿Estaba la vieja? la vieja, La que le han el para frente y todo. Bueno, estamos como el frente y nos dijo, es que se ve bien! El 3D, el 3D, 3D, ¡Para el de No, es no, que se quedó. La que se quedó. Claro. 3D. Y ¿Cómo? se ve bien de veras, ¿eh? pero vamos, que esta se. Ve... Y este es plano, ¿no? Uh -huh, esta se súper bien también, ¿no? Nosotros es maravilla. ¿Y ustedes no tenían? Teníamos una que era más pequeña y con las del tubo de todavía todo el culo para atrás. como ah, digo, eso, Y esa se la hemos regalado porque, vamos, que yo no tenía ninguna intención de cambiarla porque se veía bien, sí. Pero ya cuando nos dieron esta, la otra se la hemos regalado a los padres de Julio. Otra vez sí, bueno, con estos humanos. Sí, yo conozco a Julio, ¿Claro? el panadero. Pues, claro. ya no está de panadero. No. Sus padres, ¿te acuerdas que también sí, que los conoces? Voy... Sí, que te oye, que paró lo del padre, que tenía la, la, la pues, cosa esa. Pues, sí, bueno, pues. Como... tiene una hernia muy... Tú no los conoces, ni a ni a sus padres. Tiene la barriga así muy grande, pero es que tiene, que tiene una hernia. Pero sigue ¿sí? con el problema. Sí, y, pero que tiene pues eso, una especie de fajo, porque no le pueden operar. Porque es que eso no es un punto de mirar, ¿no? y, y ese, ¿no? ah, pero lo pero tiene que, es que, es que ser maravilla, no sí, muy bien. si se veía fenomenal, vamos. Y vamos, que la nosotros tenemos Tú sabes que las tenemos nosotros. ¿Hace rato llegaron de enero? Claro, vinimos el día 7 de enero. Si yo le llamaba a usted de aquí y no sabía. ¿no? Claro, porque nos fuimos el día 23 por la mañana y volvimos el 7 de enero. Pues es que estoy unos casi 20 días afuera. ¿Qué, ¿Qué tal bien. el viaje? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? Raúl? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Dice que mucho mejor que cuando vamos en autobús, que no se canso nada y bueno, cuando ha no se van ¿Qué tiempo ahí. fue de viaje para allá? ¿Fue corrido o hicieron de Susana, te llamo por pues, si acaso te habías perdido algo. Bueno, que cualquier problema llamarnos, un besito. Es que es, eh, que falta una chica. La mujer de tu amigo nuestro que jugaba, no es italiana. Y no sé si es que sabe que no puede venir que está de guardia. Pues bueno, mire, te vine derechito. Ay, ya, ya. Vine derechito también. ¿Sí? ¿Sí? De noche Yo sí, pero también. ya te me acordaba de cómo era, cogí el mapa. para aquí hice un estudio antes en el ordenador, miré las calles ¿sí? y tenía la idea, ahora puedo cuando me vaya si no me pierdo. No, Sí, ahora no nos cuenta. Pues que te iba a que te decía, ¿qué te decía? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que cuánto tardamos. Ah, sí. Hicieron hicieron escala o. Sí, claro, son 700, son casi 70. ¿no? Pues me parecía que debía haber sido más tiempo de viaje ah, sí. Pues ponemos un par de veces, una de ellas es tomar un café y otra comemos 5 cartas. Y la verdad es que no, fue muy bien. Bueno, bien entonces de 9 a 4 de la tarde, 9, 10, 1, 12, 1, 3, 4, y 7 horas, 7 horas. a la Vielen Dank. son muy frías el brinde, la copa y los cuadros hola. pero yo les puse la actividad cultural hola. hola mucho gusto hola. y Micaela y micha. Ah. bueno pues nada siéntense, o entonces siéntense. yo Y eh, tuve la iniciativa y les encantó. La gente salió de ahí diciendo que se sentían elevadas por las nubes porque que había, había un espíritu, un ambiente. Porque lo que yo hice fue una exposición de, de dibujos sobre arte flamenco: cantadores, bailadores, claro. músicos, Paco de Lucía, Pelcabuchuela. Ah, a toda esa gente los dibujé. Entonces ah. hice una exposición de dibujos con eso. Entonces, pues la niña bailó con la música. Que la niña es un genio de la danza, es pequeñita, tiene 11 años. Un dice, y bueno, pues aquello fue italiano, tan lindo Que hubo Roma, incluso una chica ahí que se emocionó Roma, para, para, Y dijo, yo quiero cantar Y de cantó de incluso de a capela, de capela de sin de acompañamiento de Y tenía una voz yo, que, una que, que era una diosa Y fue así Entonces después de que el todo de terminó de tan de lindo de Y la gente se fue tan llena Le dije a la galerista Esto, ustedes deben de hacerlo siempre Búsquense, no solamente hacer inauguración Con los cuadros y el brindis Búsquense músicos Y sí, hagan inauguraciones hizo, con músicos. Se me, se murió si tú quieres, Dios. te gustaría. Sí. sí. Porque yo le puedo hablar a la galerita y decirle que cuando tengas inauguración, tú puedes tocar en la inauguración. Sí, sí. Y así de paso, pega esto con... como tú practicas no de todas formas en la calle, sí. pues tú en una galería sí. está en calorcito, la gente está ¿Ahora? tomando su copita, tú también te tomas tu copita, y yo le voy a decir que tú puedes ir a tocar. Sí, y no. Si esto te pega con la... Con no no hay... con... Que no pegue una sí. inauguración, de descuadro, no, lo que sea. Y entonces se le anuncia a la gente el brindis y todo eso. Y estás tocando tú ahí, y da un ambiente... Y entonces Ajá. tú lo pasas bien porque estás en calorcito también, van claro, a claro, claro. todo el mundo, estás en calorcito y un ambiente cultural. Y de paso la gente te ve también. Yo le voy a decir a Julia. Muchas gracias. Yo eso lo voy, voy a decir. Porque ella le encantó lo que yo hice. Policía, que sí. hice una actividad de eh, música y danza. Pero esos además eran... Que, editor, eh, que, los dibujos y... Claro, los cuadros cuadro estaban... ¿no? En este caso están Pedro, relacionados. Sí. Porque lo mío era arte Pedro, flamenco. Pedro, Pedro, Pedro, y, dibujo, él, y eso fue un baile claro. flamenco. Pero Pedro, da igual, eh, Mijail. De todas formas, no es lo mismo que en una exposición de pintura se baile flamenco a que en una exposición de pintura se toque guitarra. Es que la guitarra sí, encaja donde quiera. Es que ¿Y el arte de flamenco bien, no? Si te sí. así. Sí, sí el, arte, de no. el arte flamenco me iba a mi exposición. Pero, pero la guitarra también hubiera ido a mi exposición. Como uh -huh. que la guitarra es más universal. Sí, le baja sí, todo. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir bueno, a Julia. Bueno, hay bueno. una persona que, que toca muy bien la guitarra. Si quieres, en las oh, inauguraciones, oh, puede venir y tocarte. Y uh, está ahí en momento, la esquinita, en en una esquinita ahí de la exposición. Uh -huh. Estás tocando y la gente va conversando Tomando sí. la ropa, mirando el cuadro Y tú también, conmita de vez en cuando, vuelve y toca ¿Eh? Sí, bien. Es que incluso, fíjate alguna una exposición que que mía, te lo bueno, puedo bueno, decir, para mía ah. Que no sea de flamenco ¿Cuánto? Claro, esto flamenco Uy, que... No, porque si no de también sirve Lo que te quiero decir es que incluso por recogida no lo puedo decir. Yo voy a decir Julia para otros, porque ellos hacen inauguraciones una vez al mes o algo así. Ah, sí, claro. Las galerías tienen que estar renovando las exposiciones. Eso está en Perantorio de Alcón. ¿Sabes dónde Perantorio de, de, de Arcón? Sí, pero no. e Entre ¿No? recogida y Manuel de Falla Incluso um, cuando el tiempo es bueno, por la noche. Hacia... a Einstein, ¿no? de verano, de primavera. Tú vas por recogida, ¿sabes sí, por recogida? Sí, sí, sí. sí. Cuando llegues a Perantonio Dantón, que de es de una calle antes de camino ronda. Sí, ronda. Sí, conozco, la conozco. Perantonio Dantón a la izquierda. Ah, bueno, el, el pequeño ese trozo. trabajador. Sí. Exactamente. Chicos, a sentarse, tiene que irse a trabajar. Sí. ¿sí? Para que le dé tiempo. Sí. Las sí. Perdón, si ahora sabes. Sí, me... Martín? Oye, de... Susana, yo no me lavé las manos de y tengo pintura. El baño está temperatura de Muy bien, pero ahí está perfecto. Ay, no un momento. un momento no. No, no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué Voy a traer una cerveza de cada. 10 grados. 10 grados. Es que yo no. tengo de más. Ah, 10, ¿eh? 10 grados. Trae no garra... esa... otra. ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? Y, y repartimos un poco para que todos mundo pruebe las siguieras. Ah, ¿no? pero, pero trae otro, otro de ¿Tiene ¿tiene Vamos subiendo de grado. No empiezo con la de 10. Porque que en el 7 y medio también puede ser 8 y medio. Y 6 y medio. Mira, es que son 1 menos. ¿no? Eh, la de 6 no, y no, no, medio que es esa es la bresant tostado. Es que no tostado. sé cuál. Ver, y la otra es sí. la rubia. Y la otra es de Navidad. Este es el ¿no? Sí, sí, hay tres de cada. O sea, hay tres variedades diferentes. ¿Y sí. tienen distribución Tostada, más allá de Valencia? Rubia. No, de momento no. No, no, de momento solamente de... en Valencia y vale. creo que a lo mejor Valladolid. algún otro hay? Claro, pero no a probar eso. Voy a probarla nada más, pero yo no estoy conduciendo. Yo no Yo también estoy conduciendo. No, Pero yo para eso soy religioso. No me voy a así No, no, no te sientas culpable. Yo es que soy religioso para eso. Que ya me tomé un papá. Hay compadre, de Naranja. El Santa de Naranja. Raúl, Santa de Yo no quiero compadre a nadie, pero esa es mi norma y a mí no se lo he inculcado así. Y cuando se conduce no se vuelve. Este es el rp aquí, yo también se vuelve. No se vuelve No se vuelve Yo no lo hago, yo a que, claro, no estoy tratando. No hago la gente. Ah, bueno, Además, se no permite la porque... cantidad X que se puede vender. Sí. Pero yo no lo hago. Bueno, Estefania, tú de lo que quieras, si sí, sí yo creo que así. Sí. Que no, no, no, no, no. me voy a mantener la... Y si no, me en ello. Y si, si no, me imaginas, me pasa algo. Sí, y quiere no ir a... Y me voy a Eso, <risa> ya está. Con el desayuno, <risa> te vas y <risa> se ha acabado. Ya, yeah. es mejor así. ¿Aquí no tienes el reconozco? ¿Qué es tu panje? Me y media, diez, pero... Yo voy a probar a Venga, pues a probar, a ver qué tal sabe una cerveza de dinero. Si que, en que, en que en Cuba, yo no sé la cerveza. ¿Cuba hay de dinero? La, Mira, la, la comer, pesa, En Cuba, Bucanero, y cristal. La cristal, y a Huey. Y también. La y luego no? la que tiene la imagen de indio Sí, sí, sí. Toma, pero que no malo. se ve la cerveza. No, no, sí, son a la Pucanero, sí, está un poquito más. Cuatro. Sí, Está la Pucanero fuerte. Ahí sí, está Pucanero fuerte y quizá llegará a 5 sí, no ¿no? grados. Sí, pero... Esta, esta, esta. es la, la tela. la tela que tienen. la cristal. Salud, mira eso, una bueno, fuente, es que una la, fuente, mira. La de Navidad les pasó a ellos igual cuando no recibieron ah, de parte. con bueno, esa de Navidad. No. Eso, claro, es sí, la una de se llama Feliz año no era. Una fuente, eso. qué lindo. que la traigo Raúl, que yo te quería decir ahorita que, que bueno, dentro de una semana más sí, o menos voy a cortar unos listones para montar unos. unos Gracias. Unos, así ah. que... ¿Para qué me dejes? Muy bien, Entonces, no sé si me lo lleve hoy. Bueno, vamos a esta cámara. ¿Me lo llevo hoy? Y espera una semana y pico. No te importa. ¿Eh? No, que así lo monte. ¿En ¿Eh, nadie? Que vamos a hacer los marcos estos para José Antonio. Nos llevamos a y ya lo hacemos? con Marco. Que dispongo de ese espacio, ¿no, Raúl? Ponle redacción. Yo tengo que medir el espacio que hay entre entre muebles. No. Ah, no en ¿Qué pasa? El el no, no No, que no tenía ese. No, ¿Sí con el champán, ¿Sí? con el champán, sí, de verdad. Oíste, Raúl, que está previsto que pase el lugar Con el champán. Que tengo que medir lo que hay entre el lado y la toquilla. Tostada. ¿Cuál? Ponle la topa y ya, ¿no? Sí, venga. ¿Y tú cuál quieres, Estefania? yo empiezo para la más... Pues la costada. Yo quiero la más fuerte, la ahora es para mí, ¿La? ¿Tú? No, no, no. es tuyo? No, que esa es para ella. Pero ¿que Juan no que esa la, a la a No, pero yo, probar la, ¿Va a yo probar, a ¿Va a probarla, Juan, lo ¿Sí? ¿Ese es de 10 grados? No, no esa es la, es la, la, la, ¿tú la ¿tú ah, yo quiero la de bien, quiero No, quieres, lo quieres, lo no, eso es mucho. no, no, mucho No, no, es ¿Y tú? ¿Esto es ¿Y tú, Raúl? No, yo. ¿Qué? ¿Pero ¿Sí? qué? ¿Cómo más? ¿Qué no, sí, voy ¿Sí, ¿también? ¿También? Bueno, voy a probar sí, la... Sí. la tostada. ¿Qué es? ¿Cómo no más? Sé, la tostada está aquí. Vale, venga. Bueno, esto va a ser que como... bueno, me mucho porque los paces no los he untado para que todo el mundo se entretenga un tanto de su pate, ¿eh? Lo siento mucho. Vale, vale, vale, a muy bien. la medida de La que hemos montado, ¿no? La siguiente la otra, la de navidad parece que una... sí. ¿Qué ya? De bien ¿Qué? ¿Ven? Vamos a ver bien Bueno, venga, chinchin, ¿no? Chintín nosotros. agua a la El no Aún, puede, el no da suerte. <risa> Ah Raúl Raúl Raúl. Que tiene agua ajo que pone bueno, pues con agua no en Italia, el termina. Claro que no da mala suerte, claro. Suerte. El ajo, claro. no con agua, con agua no Me, mejor que el aleja de la mesa. Claro. Sí. Sí? Ah, bueno, que trae coca cola, vale. ah, con ajo. Ajo un color eso. Oíste, tú habías sol cubo así que brindar con agua da mala suerte. Yo no sé tengo mezclado tantas cosas vida. Yo respeto todo lo que digo. Es un sincretismo que tenemos nosotros en la cabeza. Sí. Mira, ese pan es de espelta y centeno. Y este es de centeno. Y los patés... Pero que cada uno se unte. Esto es de remorach. Lo ponen en el de setas y nueces. De pimientos... Y almendras, a mí se me gusta mucho, Cada aceite y jengibre. Que dulce la cerveza. Aceite una cierta Y el nuevo de atrás dulce, eh? Es muy dulce. ¿No te guste? A... No Yo sí, sí, sí, claro, tío. no. Pero bueno, esa está. ¿Por matar? A mí me gusta que sea así. Pues yo voy a abrir el me ¿Y esa va a tu mamá? Mi hermana. ¿A tu hermana? Sí. Bueno. bueno. bueno. Vamos a limpiarlo, Ya sí, quiero sí, sí. para y ahora ya va a ser. Para que no comes mucho pan. diferente. Este es eh, el cursivo. Toma, nadie, que te gastes sin mi cepilleta. Si sí, eso, es es eso es un Es el Es de que hace mi hermana, que como no tiene... Le ha hecho nuevo y pone. de trambuces. Sois los primeros en probarlo, exclusiva. ¿Atrambuces? Es el wow. ¿Qué son las <risa> Es un encurtido. Son así redonditos. Como si fueran una leguminosa, ¿verdad? No, Amarillitos. Tienen una piel transparente que se quita cuando los